Que se pueden debatir con críticas y comentarios, debatir sobre esto o aquello, pero defender ciertas ideas aquí encima por miedo y angustia generan en las personas, pues no. Eso no es en democracia. A ver, Pablo, no lo es. Pero aquí vamos a contar una explicación para que conozcáis un poquito el origen de todos y cada uno de estos bulos. Hay muchos, hay muchos, insistimos, el 100%.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 Después de las dudas sobre el virus, dicen que el virus es medio inventado, es falso, es o artificial o directamente no existe, aparece en Manuel Carvallal los antivacunas. Y estos son muy, muy peligrosos porque van en contra de lo que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad, que son las vacunas, Manuel.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 Cerraron todas las escuelas, cerraron las universidades, cerraron las fronteras. Ellos lo llaman, eh, eh, decían que estaban protegidos por el espíritu de Gengis Khan, ¿no? porque aplicaron las mismas estrategias que el mayor estratega de todos los tiempos, que fue Gengis Khan.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 Indefinible de que todo eso es eh, falso, es una pandemia. Bueno, convocó en Madrid, en el centro de España, en Callao, una manifestación el pasado 13 de mayo, que luego se ha continuado otros eh, días, hace solo unos días, una periodista... Eh,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 de unos mundiales a... y ahora escuchamos como el organizador de este acto se enfrentaba con Rocío Vidal con esa querida he trabajado 14 años de periodista cosa que tú en tu puta vida has hecho has intentado Mira yo te propongo, vamos a hacer un directo Contrasta la información, no te vayas a, a, a cualquier mindundi. Contrasta a tú que se han hecho autopsia? enséramelas, enséramelas autopsias. ¡Enséñame las autopsias! ¿Alguien ha visto aquí alguna autopsia? ¡Se han hecho en, en Italia! ¡Se han hecho en Italia, querida, que no te enteras que te crees todo! ¡Eres o tonta o eres un agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos! ¡Sí que y soy ese! ¡Soy buena, y paz! ¿eh? De, de, de, es lo que tú. quieres! Para Esta para es, es la gata de Rodinger, una, una famosísima youtuber que tiene 250.000 seguidores. Muchas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 básicamente edulcorando las muertes de, un hombre a, a, a, a manos de, de una mujer a manos de un hombre pensando que se debe a una conspiración. Pero bueno, está claro que cada, se, cada, cada está él en sus pensamientos y, y en sus cosas, cosas está, tremendo, tremendo, un, está tremendo. Está tremendo. De es que, el líder del movimiento ¿sí? antivacunas en España, lo oímos. Delitos de, de género, sexuales. Eh,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 creencia igualmente extendida como la al mismo nivel que por ejemplo el game, no. entonces bueno, es una manera de aplicar estudios y de cuantificar y de hacer medible algo que de momento es bastante intangible como es esto de las de las creencias en conspiraciones. Vamos a hablar eh, todavía más en esta tertulia de zona cero de otros asuntos, otros eh, misterios y enigmas, unas eh, misteriosas y enigmáticas en bolas eh, metálicas de, los que, de las que nos hablará Pereireo Caroyal nos va a hablar del síndrome de la bruja, del sexto, sexto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 Y la verdad es que no no tiene nada que ver con un fenómeno paranormal, pero sí es muy interesante, porque en 1664, fíjate, 1664, un médico holandés, Isbran Van Die, Dieme, Diemerbroek, eh, publicó un primer ensayo... ¿quién, ¿Quién? A ver si me suena eh, yo creo que amigos, en, en familia se le conocía como Isbran. Ajá, Isbran Van. es que como no me digas el apellido, no no lo sé. ¡Qué cabrón! Die, diemerbroke. Die, diemerbroke. Es que mi holandés está un poco oxidado. Bueno, pues él publicó un ensayo clínico sobre una de sus pacientes, una mujer de 50 años, que todas las noches era visitada por criaturas diabólicas que la asfixiaban. Y él fue el primero en acuñar el término del síndrome Olhans, el síndrome de la bruja vieja,